Esta muestra comenzó en, en Bariloche. Eh, eh, estuvo exponiendo las distintas imágenes、eh, al, la, al proceso de, de la causa, del caso, todo lo e fue pasando en el transcurso de, la, de las marchas que, que se fueron llevando a cabo, eh, eh, en donde refleja, retrata eh, distintas eh, maneras de, de ver、eh, este caso, ¿no? Y、eh, tuvo la posibilidad de. Exponerse en RAM también, situando、eh, a la gente de, de allá, de, de Ramos, tanto de RAM como de la línea, viendo esas secuencias de, de todo lo que está pasando. Y justamente、eh, hoy se a b l e aquí en b i e l m a en la, de, de la Universidad de Río Negro,、eh, esa muestra para、eh, llevar un poco más、eh, de, de lo que pasó, más allá de que ya, ya saben el, el caso de Lucas, pero en una manera de. De exponer a través de imágenes、eh, de esta causa, ¿no? Así que, bueno, como decía,、si、aprovecho para, para invitar a la gente que se acerque.、Eh, se inaugura d e h o y hasta el 4 de, que viene de octubre. Van a estar、eh, las imágenes、eh, exhibidas para que se acerquen y, y, y las vean. Javier, ¿cómo fue en Ramos? ¿Cómo,、eh, me imagino que h a sido muy fuerte porque ahí hay como todo el, el recuerdo de, de, de tu hermano. Sí, tal cual se hizo una, una jornada con los chicos de la, de la escuela, donde los pibes hicieron eh, distintos eh, dibujos, recordándolo a Lucas, o cómo lo recordaban, porque por ahí algunos eran chicos,、eh, gente sí, un poco más grande que sí, que r e a m e n t e lo recordaba、eh, d e s u niñez.、Eh, entonces fue muy conmovedor porque,、eh, además de ver las imágenes, se retrataron n dibujos o, o imágenes de cómo cada uno lo veía. A l u c a en su infancia, entonces eso hizo un poco más conmovedor lo que fue la, la exhibición de las muestras. Claro, sin duda. Javier, ¿qué, qué novedades tenemos? ¿Qué, si p o d í a m o s contar de la causa, ¿cómo está? Qué, ¿Qué se puede contar a esta altura? Ya con el tiempo que va, sigue pasando, y、eh, me acuerdo que Julieta decía que cuando va pasando el tiempo, este, uno le va doliendo、eh, más todavía de que, que se vaya trabando todo, que no haya novedades, pero ¿qué nos puedes contar? Sí, tal cual, Eso, ese es el, el, el dolor más grande, el hecho de, de que pase el tiempo y que todavía no se tenga nada concreto.、Eh, sí, ahí todavía se siguen esperando las distintas pericias que se han hecho con una metodología nueva que se compró una máquina por parte del Ministerio Público Fiscal de, de la provincia, que es única en, en, en el país y, este, y la metodología por ahí única en. En Latinoamérica, entonces de esa manera se trata de、eh, realizar muestras sin,、eh, sin la, eh, contaminarlas ni nada, simplemente a través de imágenes、eh, con una, una cámara muy sofisticada. Entonces lo que se está haciendo es rever de vuelta los, los, los,、eh, las muestras que se fueron sustrayendo y、eh, de a poco por ahí tratar de、eh, ver a ver si quedó algo pendiente de、eh, los distintos. Formas de, de sacar muestras del, del resto de la, de la investigación.、Eh, hasta ahora, bueno, han encontrado un par de cosas, pero todavía está en vía de investigación y análisis, porque eso hay que mandarlo al laboratorio y de ahí a determinar si puede llegar a ser、eh, algún, alguna, alguna huella o、eh, determinar el perfil genético si coincide con las muestras que se han encontrado en distintos elementos.、Eh, hasta ahora es simplemente es eso esperar respuesta. Y、eh, ver a ver si hay alguno. Uy, se cortó, me parece. ¿Estás ahí? Hola. Ah, ah, si hay algún, perdón, se nos cortó ahí. Sí, Claro, si、sí、hay algún tipo de coincidencias con respecto a las, a las muestras que se, que se encontraron con respecto al perfil genético de Lucas o huellas que por ahí pueden haber que、eh, correspondan o no a, a Lucas en los distintos elementos.、Eh, hasta ahora, bueno, se han encontrado algunos, algunas, algunas cuestiones que. Eh, que por ahí、eh, para la, la investigación, los investigadores, es como que,、eh, hay que hay que ver más a fondo porque no es、eh, algo que puede llegar a, a, a pasar por alto. Entonces,、eh, de esa manera,、eh, lo único que ahora que hay que hacer es esperar ese resultado y ver si、eh, haya algo en, en, es, en todas esas muestras que fueron sustraídas de los distintos allanamientos y elementos、uh -huh. que fueron sustraídos. Javier, lo último, eh, eh, volvemos a la muestra, desde hoy inaugurada, o ya se puede ir a observar a la Universidad Nacional de Río Negro, acá en Vietma, hasta el 4 de octubre.、Sí. ¿Va a haber algún momento especial hoy o este, está previsto que ya esté disponible y quien quiera ir que vaya en los horarios de funcionamiento universitario? No, no, eso es algo informal,、eh, que es a través de los profesores que, que llevaron a cabo estas muestras,、eh, no, no, no es nada, nada formal. Lo que sí este, va a ser después, cuando finalice, Eh, ahí sí, un poco más formal porque se va a hacer entrega de las, de las muestras a la, a la familia、ah, mira. por parte de quienes las hicieron, las llevaron a cabo. Y este, bueno, ahí sí se va, va a hacer un poco más espectacular porque、eh, va a estar la familia. O en el caso, si no puede estar, voy a estar yo. Pero yo seguramente voy a estar yendo y viniendo a h y recorriendo las la, la sedes.、Eh, pero sí, hoy es simplemente. Eh, el que quiera acercarse, que se acerque、eh, a, a observar distintas imágenes、eh, de lo que fue pasando con, con, la, cosa, con la causa del de libro.